Hablando de su escudería Bueno, díganos A ver todas las novedades Con respecto a, a todo su gran equipo Bueno, nosotros Seguimos lo que es Samson eh, Con Tiene a Sergio Maravilla Martínez y A Crillón Así que díganos algo De lo que viene para usted Sergio Maravilla Que es muy amigo nuestro La, la, la próxima vez Va a ser este, Definitivamente Va a ser eh, eh, Maravilla Martínez de Que pelea El 17 de abril Y y después Hay, hay grandes peleas que, que uno está envuelto Como Víctor cayó Con Maidana mm. Vamos a ver Si nos asusta A todos los argentinos Ahora este, eh, Normalmente, cuando pierdo una, la próxima gano. Así que esperemos ganar la próxima. Vos tenés a Cayó, ¿no es cierto? ¿Perdón? Eh, vos tenés a Cayó Mermelada. Eh, sí, sí, eh, Mingo está diciendo que. Es un piloto tuyo, Cayó Mermelada. Eh, Bueno, espero que no se caiga. No, no, sí. sí, sí. El orden no, de los factores. Bueno, claro. Mermelada cayó. Mermelada cayó. ¿Sabes qué pasa? Eh, hoy estuvo acá hablando, eh, lo sacamos al aire, a Mario Arano. Y Mario Arano quiere hacer la pelea después de, de Cayó, hacer la pelea Maidana-Matice. Bueno, sería una gran pelea especialmente para, para toda Argentina. Seguro. Pero, pero, viste, nunca hay que poner la, la carne al asador, o sea que no se prende, viste. No, sí, sí. no, no Él habla de un futuro que Tiene una muy buena pelea. Maidana Matisse ah, eh, todos to estaban eh, en, eh, pensando de que, de que Sansón iba a ganar y escúchame, uh. y, y era favorito y al final, viste sí. creo que Maidana va a ser favorito, pero yo les digo que no, que vean la pelea porque eh, cayó el, un boxeador muy, muy especial muy especial, y creo que, que va a ser una gran, gran, gran pelea y sobre todo, eh, no me cabe la, la menor duda de que, que no abran la botella de champán ¿Sabés que Maravilla Martín nos habló Muy bien de este chico. Sí, porque, porque va a ser una gran pelea. Esta. Sí, sí, Maravilla nos habló muy bien, eh, muy bien de este chico. Sí. Bueno, Cayo está... Hace más de un año y medio que está eh, entrenando en California sí. y, y en California realmente cuando uno entrena, entrena de verdad mm. y tiene un gran entrenador el Gabriel de Sarmiento Sí, sí, el, el hermano del hueso se va, a unir, se va a unir al equipo Pablo Sarmiento, que, que llega dentro de, uno, de un par de semanas Yo creo que va a estar eh, muy bien y ya no le digo de que a pesar de ser mi socio, digo, mi hermano que no haga planes con Maidana porque de repente no le van a salir así, dice. Y bueno, entonces el plan sería, eh matice. Ah, bueno, eso tampoco lo haría porque eh, los quiero a los dos mucho, no creo que podría poner a los dos muchachos eh, de cara a cara y quedarme con el mejor, eso no lo haría jamás sabes una cosa, Samson? No, me imagino de que, de, que, de que si realmente, si, se, si le gana a, a Mermelada Cayó, creo que sería una pelea muy atractiva y la más grande en Argentina por los últimos 10 años. Sí. Pero de todas formas no, no vayan abriendo la botella de champán, les digo. Noche, hoy de noche se comprobó que eso, el boceo es imprescindible, no no sé lo que puede pasar. ¿Samson todavía está en el estadio o que escuchamos voces? Eh, sí, no, estamos, estoy en el estadio estamos est est saliendo del estadio. Así que... Estamos, eh, camino a los la hora más o menos. nos decía de Sergio Maravilla Martínez que la pelea se va a presentar junto con la de Paquiao eh, Clotey, ¿no? Eh, sí, porque esa va a ser la conferencia de prensa. Mm. Y entonces él va a asistir conmigo este, y Rudy Vela, que es el promotor. Eh, vamos a ir los tres y vamos a estar en, eh, en ringside en esa gran pelea de Mani Paquiao. Ah, bueno. Es, eh, nuevamente. No me, yo digo que eh, Maravilla Martínez yo haría el DNA y 99.99 .99 va a ganar este, el campeonato de los 160 Libras y va a ser historia. Pero no, nuevamente, el boxeo es el boxeo y veremos qué va a pasar. La Villa va a salir adelante. Es, una gran, es un gran boxeador y es un privilegio trabajar como él. Un muchacho sano, dedicado, eh, un orgullo para cualquiera y es un gran orgullo para mí.